Seguimos en La Venganza será terrible, le recordamos a todos los oyentes que el viernes pueden apersonarse en el Teatro Metropolitano, ubicado en la calle Corrientes 1343 sí. para disfrutar del programa. No lo hagan así no sé ni si para disfrutar, Hay bueno, que... o para Hay que pagar algo, Sí, bueno, no, no, sí, no, sí. no ¿Sí? Alejandro nunca se, sí, pudo sí. Nada. esa voluntad. Ah, está bien. Las personas que entran pueden dejar ahí donde dice sordo. Sí. Eh, a voluntad arrancando. no decimos nada nosotros. No. <risa> a voluntad arrancando de... Es a voluntad pesos, arrancado. ¿no? Eh, tampoco, man, eh, no es cierto, una cosa eh, humillante. Claro. claro. Que sea metálico, no. Es algo, eh, papel, sí. papel moneda. Sí. Arrancando de papel moneda. Un 10, un 15. Sí. Arrancando un 10, un 15 está muy bien. Sí. Señores... Eh, la de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección con infinitos consejos. Eh, A ver ¿qué le tiene hoy, Alejandro? Mire, esto eh, es algo psicológico, lástima que ¿Mm? Rolón se haya ido del programa, o suerte, porque si no <risa> intervendría continuamente. <risa> y es el tic. Mamá, tengo un tic. Ah, un tic nervioso, claro. ¿Un tic nervioso o una una Pésima costumbre. Consejos para eliminar los tics nerviosos. Los tics, amigax, nos hacen quedar mal sí. frente a otras personas, que es la única posibilidad. Y además pueden llegar a desarrollarse eh, y, y, y ser más problemáticos. Aquí hay algunos consejos para eliminarlos. Por ejemplo, le decimos el tic y, y después y la, cura. y la cura. Por ejemplo... TICS motores. Ah, bueno, ah, tiene que ir al mecánico. Claro. ¿no? ¿Cómo es? Sí. Acá había un motor, o era en otro órgano. <risa> es un motor de una nave espacial. No, este. ¿Cuánto caballo que tiene ese? Eh? Sí. Bueno, TICS motores que este se le mueve algo sin que pueda evitarlo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? a mí yo lo tuve ese, por ejemplo, ¿Qué, cuando ¿qué era tiene? chico. ¿Qué tiene? ¿Qué se le movía? Usted? Pero, pero, no lo real, cuente real, así, ¿lo va a contar? A, a, sí, alrededor de los... ¿Diez años? Diez años, sí. ¿Vamos para allá? Sí. Bueno, mal, porque si lo tenía más grande... <ríe> o se llenaba de mina o de cachetazo. Claro. Tenía, tenía de una especie de seña de tengo 32 para envidio. Sí, exactamente. Un cabezazo como, como de típico, cabezazo oiga, que... moza, me acompaña. Sí, claro, sacar, cabezazo, bailar, bailar, ¿cabezazo no. bailador. Sí. ¿Sí? Sí. Pero sí. usted lo hacía a lo mejor porque queda bien, ¿no? Porque a veces por hacer una gracia, ¿vio? No, pero... Uno cree que queda bien. A mí sí. eh, me parece que me lo, me lo contagia. Se sí, lo acabo de pasar. A mí también. ¿verdad? Es muy contagioso el tic. Hay algunos tic que tienen que ver también con el discurso. Están relacionados con el punto y coma... ...con el punto y aparte... ...por ejemplo... ...eh... ...nunca me gustaron los bailes... ...perfecto, claro... ...ahora, sí ahí, ...lo ponen como punto y aparte... Claro. ¿Pasa ...hablar de otra cosa... ...y pasa... Sí. ...capaz que el de la coma es cortito y el del punto es más largo... ...claro... ¿no? Sí. Eh, ...también está... Eh, ...uh, el tipo que está haciendo que pregunta todo el tiempo... ...el ...significa... ...no sé... ...no, no sé... Sí. ...o no puedo hacer nada... Vamos a la heladería, pero capaz que quiere ir. Pero, claro, claro, pero tiene el TIC. Y nunca van. Y no va a ninguna... Nunca toma decisiones. Claro. Va a las elecciones de sabotar a Hillary Clinton. Claro. Y en Y la máquina hace así. estamos <risa> diciendo a mí que me importa. Claro, sí. Se le declara Minas, ¿no? Sí. le dice, ¿querés salir conmigo? Sí. Espantoso. Sí, que está muerto, ¿no? Lo que son dudosos son los de los movimientos de los ojos y las mejillas al mismo tiempo que son los tics sí. un poco extra. Se se ¿no? tapa internarlo directamente claro. pollo. Dice, también hay tics vocales eh dice es que usted se ponga a cantar el taita del arrabal cada <risa> momento. <risa> no, afectan las vías de las vías respiratorias. Sí. Eh, chasquidos con la lengua. El carraspeo. <risa> La crónica. Y la aparición de pseudoladridos. ¡Guau! Claro. Que no ubicados en el momento exacto pueden ser muy problemáticos. Ser problemático. Muy, muy problemático Sí. Claro. Y así salían de gira. Eh, después hay otras costumbres peores todavía. Por ejemplo, comerse las uñas. Alrededor del 50% de la población adúltera se muerde adulca, las uñas en adulca. forma... Sí. Yo, mire, he llegado a comprar uñas en la Bonafide. ¿Las bañadas de chocolate? Sí. Claro. Te las muelen. Tienen ¿Sí? un molinillo. Primero sí. están en un recipiente de vidrio, así las sí. uñas enteras. Después te las meten ahí, en un lugar y... ¿Qué más? ¿Qué quiere? ¿Fino, Se, o... fino la, o, o grueso? ¿Será muy fino o grueso? es la máscara que son la, la del guitarrista, ¿no? Sí. Esa la máscara cara. Esa es sí. la de Juanjo Domingo. Claro, sí. ¿se va a llevar esa? Eh, Soluciones para eh, dejar de comerse las uñas. Por favor, le pido porque ver, no puedo más. Una buena forma de corregir este hábito desagradable es sostener los objetos con fuerza y no dejar nunca las manos libres. Bueno. Ah, bueno, claro Está muy bien, está todo el día sosteniendo, <risa> sosteniendo Como el estatus de la libertad Claro Mejor sí, más, es para no verme Me podés ayudar <risa> extraordinario, ¿eh? sostener algo usted se levanta y agarra claro. qué sé yo, dos pesas de medio kilo sí, sí, ¿eh? ¿no? se el y anda con dos sí. pesas de medio kilo todo el día o dos entonces, Doberman, que cuando usted se acerca a la cara sí, para comer las uñas le muerden ¿no? a veces uno con pesas y todo se la va a morder claro. usted agarra dos perros claro Se ha diestrado para morderlo cuando se acerca claro, la clara. yo voy a acercar la mano y le muerde el perro. Nosotros hacíamos, ¿no es cierto?, con Gabriel, con Rolón, sí. <risa> un tratamiento que era mojar el dedo en azíbar. Sí. Que es muy, amarga, muy amargo. Muy amargo, claro. Cara. O, disculpe, ¿no es cierto?, en alguna inmundicia. Disculpe que se lo diga así. Está ¿sí? bien. ¿Inmundicia se sigue usando para pelearse con la novia?, ¿Sos, un ¿Sos una inmundicia? Está sí, un poco pasado de moda. Pasa, de de ¿Mis model, novia sí. son, son un poco chapadas a la antigua? No, están... Porque a mí cada rato me dicen inmundicia. No, no, pero son chapadas a la antigua. Sí, sí, se entiende. Ahora igual, se usa más no, otra terminología tipo no sos vos, soy yo, ese ah, tipo sí, de cosas. No, ¿no? Porque a mí los mensajes de texto empiezan todos con inmundicia. <risa> Dos puntos. Dos puntos. Punto. <risa> olvídate que existíc. <risa> y seguí comiéndote la suya solo eh, eh, Bien, entonces eh, Poníamos los dedos de, de, sí. el, de la persona que tenía ese problema Sí, claro eh, En asíbar o en inmundicia sí. Sí. Entonces, Le mojaban la faranjeta Le mojaban la faranjeta Es feo eh, Y entonces el hombre cuando se iba a chupar el dedo Recordaba eh, Primero El amargor que lo esperaba la, la contaminación que acá yo le esperaba sí. y en la mayoría de los casos se abstenía de hacerlo. Y así sacábamos, recuerdo, mucha disculpe, gente, muchas gracias por interrogarme, Por ¿no? favor, eh, es un gusto eh, así tenerlo acá. Sí, sí me acuerdo del, del vicio, de las garras, en el vicio, ¿no? de los dedos del vicio. Eh, a muchas personas. Sí. Eh, pues, eh, gente incluso del ambiente. Del ambiente, sí. el ambiente come uñas, ¿no? Claro. Eh, y usted, ¿ustedes en el instituto atendían a nada más el ambiente come uñas? hay que ya ellos mismos saben sí porque cuando se le acaban las uñas se las comen entre ellos claro <risa> algunos las guardan algunos para cuando no <risa> cuando no hay y, y... Yo conozco eh, un caso de verdad eh. Hay bares de uñas De come uñas Bares de uñas Sí, sí, sí, ¿sí? Eh, Mucho en eh, En Amsterdam. Suiza, En Amsterdam Sí, sí, sí hay bares sí. de uñas Sí, sí, sí Y acá sí. en Buenos Aires también Hay toda Ay, una eh, zona Sí, entonces, muy oculta, une, ¿no? Los come uñas y Se muestran los dedos, ¿no? Sí así sí, sí, sí. Y enarcan las cejas Sí eh, para, para entrar a esos lugares Son en una puerta cerrada Una ventanita Y vos metes la mano Y le haces así Y le así, así sí. Y, y, te y te el tipo te dice Contraseña Me como las uñas contra uña al resto claro. eh, bien eh, De ese modo hemos sacado eh, A muchos Pero a muchos del ambiente artístico Mucha gente famosa que padecía Me este mal no Yo cuente, no puedo pueden, decirlo No pero nombre, favor, un nombre, pero, pero, tire uno Han venido actores que se comían sí. las uñas en escena Mientras actuaban Mientras actuaban, eh, desmereciendo el personaje Claro ese, eh, qué sé yo, Julio César comiéndose las sí. uñas Claro To be or not to be Ahí sí, porque hay una duda. Sí, ahí, claro. El personaje decididos comiéndose las Horrible. Sí, sí, sí, Te voy a matar. No, no queda. No queda ahí. Sí. ¿Y sí. en el instituto ustedes únicamente trabajaban Buenas este tipo tardes. de tics? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Y qué desea No, quería saber si en este instituto nada más que es para comerse las uñas o otros tics también. Eh, eh, por... Tenemos un, este, un pabellón de extensión que... Eh, Se aplica a los comedores de cualquier otra cosa. Ajá. Usted algunos la mayoría se come la suya pero sí. hay quien hay gente que se come, eh... por ejemplo, hay gente que come pelo. No me ¿no diga. Sí, Manfredini? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Manfredini, eh, gente que sí. se come pelo. Disculpeme, Manfredini, pues ¿no? Perdóneme, con todo cariño. Le pido disculpas, una novedad, me Manfredini. retiro. Eh, y hay yo traje un caso porque Usted no que se, se come, disculpen No, yo me como las uñas Pero me empecé, <risa> yo creo que profundicé en esto Porque me estoy comiendo la de los pies Bueno, eso es el paso bueno, ya, el, ya es, el, es un caso grave es ¿no? sí, yoga, yoga. Uno primero claro. se come ¿No es cierto, sí. eh, Manfred? Cerca, eh, uno más se más come grande. la de la mano Porque la tiene más cerca, más sí. cerca. Si usted tuviera... Eh, si usted tuviera la boca más cerca de las sí, piernas, discúlpeme. No, está bien, está bien. No entiendo por qué ¿sí? lo hace. Claro, lo de buena onda. Sí. Se comería primero la de los pies y después la de las más. Sí. Sí. Pero enseguida, ¿sí? ¿qué piensa uno? Se comió todas las piernas y bueno, ¿pero ¿qué me lo pies? Que sigo, claro, a mí pero me pasó qué, eso. Pero no la que de que sigo, ¿no? tienen, lo de los pies tiene un poquito más de sabor, ¿no? Tiene un poco mal, en, en no, me, caso, no, no más de sabor, pero... No me provoque, tenemos... no me provoque porque me saco los zapatos. Tenemos la verdad que, que es incontenible para mí. Tenemos el Departamento de Extensión Cultural para las personas que se comen alguna otra. Cosa. Y que hay un tratamiento que se trata en grupo, son charlas, ¿cómo es? Eh, usted eh, me interna? Pasa... No, sí, sí, mejor. <risa> eh, el señor ahora le va a llenar la ficha. ¿Qué bueno. pasa a eh, una especie de estrado y uh -huh. dice yo me como el ahí dice sí, lo, que sea, lo que lo que cada lo uno que sea. Sí. También puede ser gente que Omnívora, que se come... Distintas cosas... Sí. Dos buñe, señores, así dos mismo, digamos. Hubo dos señores que los dejamos solo y se comieron mutuamente... Sí. ...hasta que no quedó de ellos sino la dentadura. Claro, claro. La verdad que estoy me siento alarmado, estoy un poco asustado, digamos. Sí. Entonces esto es terapia de grupo, charlas, sí, charlas... ...hay ejercicios. Eh, efectivamente, Ajá. ejercicios. Ajá. De boca que usa... Sí. Ajá, Para no, el que no abre la boca no se puede comer nada No se puede comer Entonces no hablamos mm -hmm. todos a boca que usa mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Cómo te va a pasar? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <risa> <risa> <risa> al principio no voy a entender pero después ya después me pongo Después tampoco, bien <risa> Morderse los labios Tanto morder como sobar los labios en forma excesiva presa indecisión y represión comunicativa eh, mire, es muy grave sí. eh, ¿usted no, nunca se muerde la mejilla de la parte de adentro? sí ah, claro sí, sí, sí lo digo, vine, vine, muy... vine a curarme a mí, ¿sabe mm. cuando me pasa? cuando como queso de rayar que es muy gustoso sí entonces eh, es gustoso y salado y tiene un efecto adormecedor uh -huh. También me pasa cuando voy al dentista y me duerme en la boca. Sí. Entonces usted siente mm. la carne propia como ajena. Como ajena. Sí. Que es una experiencia también muy interesante desde el punto de vista de la imaginación artística. Como sentarse sobre sentir, la mano. Sentir... Eh, eh, lo, exactamente. Claro. Hay dos eh, experiencias memorables. sentirlo propio como ajeno y mejor todavía sentirlo ajeno como propio. <risa> Esa es. <risa> Esa es. Esa <risa> es. Pero es verdad porque uno juega con el límite del dolor Cuando uno sale del dentista y se va a morir Y ¿hasta dónde me aguanto? No, ¿no? porque no le duele claro. En no, no, no, cambio, no, no, no. Al, al no dolerle Siente usted la sensación De que está comiendo algo Y algo incluso hasta rico Porque uno es rico para uno mismo sí. Uno sí. se come a uno mismo y se encuentra sabroso cierto, sí. Y yo me comí A la salida del dentista Me comí la mejilla derecha entera Entra <risa> Porque el tipo me dijo, incluso me dijo el dentista mío, el doctor Barraga, ¿no? Sí. Mire, eh, mire, dice, que se le va el efecto de la anestesia, no coma nada, sí. mismo porque le hizo un tratamiento de conducto y medio que quedó el agujero abierto, por ahí te come algo y se le y mete claro, adentro por claro. una cosa acá. Muy bien. Y yo tenía hambre, digo, más, sí, ya está. Entré en un boliche, digo, mozo, buenas tardes, deme un pancho. Ajá. Me como el pancho y digo, qué rica esta salchicha, ¿no? Y si pensó que seguía la pensó salchicha que, a la boca. Pensó que salchicha. Claro. mira digo, qué raro, me pareció que... Qué no era grande, tan, ¿no? Qué la, salchichón. Qué grande, empecé, seguí, seguí, seguí. No terminaba más. No terminaba más y por ahí me miro en el espejo. Sí. Un agujero acá. Me veía a mí mismo masticar. Ay, qué increíble. parecía esas láminas de los cuadernos, ¿viste? que de, sí. Al tiempo le falta un cacho y está en la boca. <risa> <risa> Anatomía oh. de santos laras. Y me lo había comido yo mismo ya. Qué, qué Salí ríe. corriendo para el dentista. Le digo, mire, mire lo que me pasó. Eh, me dice, abra la boca. No, no la abra. Dice, eh... <risa> <risa> y si usted se comió la mejilla. Así comió a sí mismo. Eh, a ver, ¿usted para qué lado muerde? Siempre digo para derecha, con razón, se comió la derecha claro. Y me dice, ¿fue a comer algo? Sí eh. ¿Y de qué manera se puede reconstruir? Eh, no, eso le bueno, no pregunté me yo eh, claro. Me dijo el tiempo muy difícil Lo que le puedo hacer Medio como un secreto se sé, decía, Estoy pensando, dice, su mamá teje ¡Ja, <risa> <risa> Claro, porque unirle... Sí, digamos. se puede poner sí, acá con una lanita un, color lanita colgando, sí. una cosa una así. Una lanita color piel, ¿no? Sí, sí. Mm, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer una cosa. Y entonces me agarró la piel bien de acá abajo del cogote, y me la tiró toda para arriba y me agarró toda la piel del ojo y me oh. tiró para abajo. Y quedé medio con un ojo así. Claro. ¿no? Me dice... Eh, Eh, no se decir, coma mal eh. No se coma más Primero no se coma más porque ya no hay casi que comer Claro Y segundo no mueva la cara Ajá. Y por eso tengo esta expresión Que nunca eh, sabemos si enojado o alegre eh, No se, no sabemos nada eh, que Inexpresiva si se quiere Pero yo que lo estoy mirando del otro lado Ah, no? porque el señor me ve del lado bueno Claro, yo te, son como dos personalidades eh, ¿no? eh, Efectivamente Y es muy grave eso que le pasa a usted Y usted qué parte se comió no, yo me, com, me empecé comiéndome los labios eh, Sí, los labios lo primero que no, sí, no A sí. mí me gusta más el de abajo que el de arriba eh, es más carnoso, <risa> El más carnoso no, no, sí, sí. Yo al de abajo le digo lomo y al de arriba colita de cuadril El lomo <risa> está acá abajo, ¿no? Y la verdad es que lo disfruto muchísimo Y sí. suelo sazonarlo ¿Qué le pone? poco de todo, arranco con mostaza, mayonesa, ketchup El ketchup... Me con la sincronza, ¿sabes? Sí, bajo las cinco salsas Bueno, eh, usted querrá saber cuál es el método para quitarse este espantoso vicio Acá sí. dice Acostumbre a la boca a mantenerse cerrada cuando no está hablando Y apriete los dientes Así eh. oh, Hola, ¿qué tal? No puedo comer el corno No no te contesta nada. Bueno, otra otra costumbre mala es eh, pestañear muchas veces, como Pedrito Dizán. Sí. Eh, Con, porque, como haciendo fuerza, ¿no? Sabe que usted se pierde mucho de lo que sucede. Claro. Sí. Si uno llega a tomar sí. el tiempo y la cantidad de claro, horas... Y sí. quién sabe lo que sucede mientras usted no mira. Sí. ¿Sí? Y Después se queja los de que otros lo gestos feos son los que usted me dijo al principio, eso de cabecear, señorita. Sí. Eh, bueno, me pasaba de ir a bailar y lamentablemente eh, sacaba a bailar a la chica... De a 20. Y que no, y que no me gustaba uh, también, ¿no? tenía que tener la previsión de, de que no me vean a... Eh, eh, en algunas regiones del Japón, que nosotros con el señor estuvimos en el Ajá. Japón, estuvimos mucho tiempo que vendíamos, eh, éramos vendedores ambulantes en el Japón. Ajá. Eh, vendíamos empanadas... Sí. Sí, sí Los japoneses las, con, las compraban creyendo que se trataba de bombas incendiarias. <risa> eh, el caso es que en el Japón nos dijeron, bueno, mire, eh, se acostumbra mucho aquí en el Japón a hablar con gestos. Ajá. Eh, un gesto quiere decir... Son gestos muy complejos. Eh. Uh -huh. Un gesto quiere decir, por ejemplo, eh, jamás... Iré contigo a las laderas del monte fuji Con un gesto. Con un gesto. Sí, complejo, desde luego. Es complejo. Eh, otro quiere decir, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. <risa> otro significa, ni pienses que en las fiestas de guardar, consultaré el álbum de fotografías que me diste. Ajá. Es decir, son eh, muy complicados. Y, pero, por ejemplo, para decir no... No, no se dice así ah, no. Ah, se dice no. Eh, si, no, para decir no es como nosotros. Ah, mire. Eh, se hace pero, como un gesto con la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Eh, efectivamente, eh, pero está eh, visto como de mala educación. hacer que no... Eh, en, en el Japón todo es que sí. Es un pueblo positivo. Claro. Positivo. Ya o sea, en el saludo mismo, en el saludo mismo eh, que sí, eh, sí, eh. sí, y cuando vos preguntás algo y ellos no quieren también dicen sí. sí. Aunque no lo tengan, aunque, aunque no lo tengan, aunque no quieran eh, dicen sí. Eh, y, y sí y no es lo mismo miren, en Japón miren. Es un problema que es tienen ellos sí, claro. A mí me lo dijo el embajador eh, Me dice, mire, el problema que tenemos nosotros Que impide el desarrollo cultural y económico de claro. Japón Es que no y sí se dicen de la misma manera claro Yo le dije, esto los afecta Para negociar eh, es terrible eh, Digo, esto le... Supongo yo que será gravísimo Sí, sí, sí Eh, ¿Y hay alguna persona que está libre de este problema? Sí, me dijo Claro Imposible de discutir prácticamente ¿Y lo, lo resolvieron? Sí, me dice Es un gran problema Claro Qué difícil, ¿no? A la hora de la ONU por Sí, ejemplo. me dijo Claro Yo digo, yo pensaba que era fácil Sí Sí me Ante cualquier... Eh... ¿Usted lo probó? Sí. <risa> no, yo le expliqué al embajador que yo tenía el problema eh, contrario. Yo por una... Eh, no puedo decir que sí, tengo una... ¿Un impedimento? Ahí está. Yo, yo me fui a tratar con Rolón porque no podía decir que sí. Claro, que, es terapéutico. Yo decía que no. Está bien, claro. un yo, Bueno, entonces va a venir a verme. No, no. ¿Y usted se moría de ganadir? Eh, no. ¿Y iba? No. ¿Pero terminó el tratamiento? No. Y así. claro no le podía decir que no. Sí, y los japoneses... Eh, yo no le podía decir que sí. Y los japoneses no pueden decir, no puede que, no. decir que no. Y es muy probable se hayan desarrollado muchas guerras que no tenían sentido por este problema, ¿no? Eh, bueno, no. eso le pasó en todo el mundo, ¿eh? Me lo dice usted, me lo, me lo dice japonés. El, el señor embajador diría que sí. Claro. Sí, sí. Claro. Perfecto. Bueno, me, me imagino las, las confrontaciones que deben haber tenido, ¿no? No. Sí. ¿La están pasando bien en Argentina? No, no, no. Sí, sí. Sí. <risa> Yo le pedir que traten de no invitarme más a la fiesta de la embajada porque la verdad es que me voy no voy un poco angustiado, sí, sí, sí, sí, por lo menos. Invitamos, invitamos, invitamos. Usted me estaba contando recién eh, algunos de sus viajes. Al Japón no fue nunca, ¿no? No, no. Al Japón no tuve la suerte. Eh, bueno, nosotros estamos gestionando hacer una función de la venganza. Oh, me encantaría decirlo. Sí, ya ah. lo tenemos casi todo listo. Ya lo ¿no? tenemos casi todo listo. ¿Y, ¿Pero en qué idioma? Ah. No lo habíamos pensado. No pensamos en eso. Porque puede ¿no? hacer con gestos, pero no es radial. Pero no es, tiene razón, ¿eh? Pero los gestos en Japón son, pero, son muy eh, Pero no, a mí me dijo eh, Guillermito Fernández, que fue a cantar a Japón, sí. que abajo, me mientras él nada. cantaba, eh. abajo pasaban un El cartel sub electrónico El subtitulado. subtitulado. Mm. Y él decía, rechiflado en mi tristeza te boco y vio que ha sido. Y abajo yo... Unos no, letrones, unos ¿no? Unos letrones, rechiflados, ¿sabés lo que es un japonés? No tizarrón que lo aguante. tizarrón que no aguante. El, el ideograma de rechiflado... Una semana 40, la tarde, tipo... 35 megas de carga de computador. Rechiflado no, terrible. ¿Y se podrá hacer una traducción simultánea, digo? No, lo que no. me dijo Guillermito es que iban un poco atrasados. Claro. Entonces él cantaba, por ejemplo. Eh, eh, ¿Cómo era que estaba cantando? Reciflado en mi tristeza, te boco y veo que ha sido, yeah, que ha sido, que ha sido. en mi pobre vida paria solo una buena mujer Punto Punto. tu presencia de bacana bacana con b larga puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como como <risa> claro, muy difícil para el cantor, ¿no? Sí. El, el, el, el para el con el tipo Para el traductor Con el que, el que escribía sí, el lo traductor. tenía ahí adelante Y le hacía, como no quisiste a nadie <risa> claro. A nadie. nadie Y el tipo y de, de abajo le hacía Como no nadie? podrás querer Sería el juego de remanche Uy, remanche Uy, Uy. remanche Se levantó, a se, se le iba, iba, iba no, Un momento <risa> Bueno, aprovecho Para saludar a todo este pueblo japonés Mientras el tipo jugaba Remange, eh, remange Remange, oh, sí, sí Se dio el juego de volver a comer Muy bueno Difícil entonces que podamos ir, Alejandro. Sí, sí, sí. Bueno, hubo, uh, ha sonado, sin que nosotros nos diéramos cuenta, porque sonó en japonés. Uh, claro. Ah, claro. El tip, tip, tip en japonés es bien distinto. Bueno, pero ahora... Adelante, porque... muchachos.